Mujeres con Historia Los orígenes del día 8 de marzo reivindicando los derechos internacionales de las mujeres son algo confusos ...todo apunta a que en pleno siglo XIX... ...se forjaron las primeras manifestaciones... ...en contra de las condiciones laborales indignas... ...de las obreras... ...la mayoría de los analistas afirman... ...que todo comenzó en la ciudad de Nueva York... ...en Estados Unidos... ...el 8 de marzo de 1857... ...ese día... ...un grupo de mujeres denominadas Garmin Walkers trabajaban en la industria textil de Nueva York sus condiciones laborales eran tan inhumanas que prefirieron salir a la calle a protestar exponiéndose a ser detenidas por la policía exponiéndose incluso a jugarse la vida como así ocurrió las crónicas cuentan que aquellas féminas llevaron carteles donde pedían una jornada laboral de 10 horas salario igual que el de los hombres que en ese tiempo las pobres cobraban menos de la mitad del sueldo de un varón aunque realizaran el mismo trabajo y una mejora de las condiciones higiénicas el gobierno de entonces ordenó que la policía cargara contra ellas que pusiera fin a la manifestación no autorizada el caos y el miedo que provocaron los policías fue desmedido no solo hubo numerosas detenciones sino que 100 manifestantes murieron ese día aquel suceso desembocó en el primer sindicato en defensa de los derechos laborales de las mujeres dos años después y en 1909 tuvo lugar la celebración por vez primera del Día Internacional de la Mujer Fue el día 28 de febrero y lo convocó el Partido Socialista, artífice de la idea. Un numeroso grupo de mujeres se manifestó en las calles de Estados Unidos. Todas iban bajo el lema pan y rosas. Con el pan querían simbolizar la seguridad económica tan necesaria para todas ellas. Y las rosas simbolizaban la calidad de vida. Si bien fue en Copenhague un año más tarde durante la celebración de la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, cuando se instauró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer a propuesta de Clara Zenkin Ella fue la pionera de la Organización Internacional Socialista de Mujeres, de la que además era secretaria internacional de la Mujer Clara era una mujer alemana de origen judío muy luchadora y reivindicativa que había chocado con las ideas sufragistas inglesas lideradas por mujeres acomodadas socialmente que defendían la igualdad de los derechos civiles y políticos con los hombres pero de la misma posición social en cambio Clara extendía su lucha de la defensa de los derechos civiles y laborales sobre todo a la clase obrera Para ella, las mujeres trabajadoras eran lo importante, daba igual su estatus social, a quien debían defender sobre todo, era a las más pobres, aquellas que aun estando enfermas tenían que trabajar de sol a sol si querían comer y además debían cuidar de sus hijos aunque se sintieran explotadas y maltratadas lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no solo era su precio más bajo sino también la mayor sumisión de la mujer junto con otras mujeres de ideales similares como Rosa de Luxemburgo Clara rechazó la política pacifista que se adoptaron las sufragistas inglesas las cuales suprimieron cualquier huelga obrera durante el tiempo que durara la primera guerra mundial las inglesas apoyaron a su gobierno y al finalizar la contienda se beneficiaron de ese apoyo en cambio Clara Zetkin y Rosa de Luxemburgo fueron arrestadas en numerosas ocasiones primero por su rechazo público a la guerra y segundo por organizar manifestaciones en contra de ella Nos incumbe a nosotros defender no solo el socialismo, no solo la revolución, sino también la paz mundial. La paz es la revolución mundial del proletariado. Soul, Pero nos habíamos quedado en 1910 cuando Clara logra por unanimidad que las 100 mujeres llegadas de 17 países distintos apoyen el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Esa era una muy buena noticia, pero aquella reivindicación en defensa de los derechos de la mujer trabajadora se vio reforzada por una terrible tragedia. 25 de marzo de 1911 tuvo lugar un espantoso incendio en una fábrica textil fue en la fábrica de camisas triangle sir white de nueva york el incendio fue provocado por una colilla mal apagada que prendió en una papelera con restos de basuras y telas que llevaba varios días sin vaciarse aquel incendio se convirtió en un auténtico infierno en pocos minutos los acelerantes de la fábrica de 10 plantas se convirtió en un tormento el fuego se extendió rápidamente el caos el humo las llamas las empleadas corrían despavoridas por los pasillos sin encontrar una salida los propietarios de la fábrica habían bloqueado todos los accesos y salidas el porqué resulta que era una práctica habitual entre los empresarios encerrar a los empleados impidiendo así los posibles robos la escena y la situación se tornó en algo dantesco la fábrica era una ratonera estaba siendo la tumba de cientos de mujeres y algunos hombres Los gritos de pavor inundaron el corazón de Manhattan... ...y las personas que no podían entrar a ayudar... ...fueron testigos... ...de cómo se tiraban las mujeres por las ventanas... ...por no morir... ...abrasadas. Al final... ...cuando los bomberos lograron frenar aquello... ...se dio la cifra de las víctimas mortales... ...146... ...146 personas murieron intoxicados o abrasados... 123 mujeres y 23 hombres otras cuantas sobrevivieron con horribles y dolorosas quemaduras la mayoría de las víctimas eran jóvenes inmigrantes de 14 a 23 años de origen judío-italiano que se ganaban la vida malamente en el taller textil Aquel suceso tocó el corazón de la opinión pública de todo el mundo y un terrible episodio ayudó a que las mujeres optaran a mejores condiciones laborales gracias a la gestión del sindicato Women Pride Union League y al International Lady Garment Workers Union que organizaron muchas de las protestas para que jamás, jamás se volviera a dar una tragedia así. Una de aquellas medidas fue el desfile funerario silencioso que reunió a una multitud de unas 100.000 personas. En 1917, las mujeres de otros países como Rusia eligieron el último domingo de febrero de 1917 para convocar una huelga bajo el lema Pan y Paz los dirigentes políticos se opusieron a su celebración pero las mujeres rusas siguieron adelante la caída del zar y la llegada de los bolcheviques concedió a las mujeres el derecho al voto para los rusos era 23 de febrero según el calendario juliano sin embargo Según el calendario gregorano usado en Europa... ...ese día coincide con el 8 de marzo. Después surgieron más países que apoyaban la causa femenina. En China, por ejemplo, se conmemora el Día de la Mujer desde 1922... ...mientras que en España se celebró por primera vez en 1936. Muchas mujeres relevantes españolas... ...abrazaron esta causa... María de Maestu... ...Rafaela Ortega... Jimena Menéndez... ...Pilar Madariaga... ...Carmen Baroja de Caro... ...Victoria Ken... ...Concha Espina... ...o Clara Campoamor... ...¿Quién nos recuerda a Clara Campoamor... ...la primera que logró que las españolas... ...pudiéramos votar... ...y que al igual que le ocurrió... ...a la alemana Clara Zenkin... ...fue maltratada y vilipendiada por sus mismos compañeros de partido en España no sería hasta abril de 1958 cuando se logró reformar el código civil dando la posibilidad a la mujer de no verse obligada a abandonar el domicilio conyugar ni perder la custodia de sus hijos si se le acusaba de cometer adulterio Aunque es bien sabido que hubo que esperar hasta la muerte de Franco en 1975 para que los primeros derechos fundamentales de las mujeres se tuvieran en cuenta y por fin dejaran de pedir permiso al marido o al padre para intentar ser independientes económica o personalmente. ¿Y los organismos internacionales? ¿Cuándo comenzaron a apoyar los derechos de las mujeres? Pues después de tanta lucha, no sería hasta el año 1977 cuando las Naciones Unidas por fin tomaron parte en este asunto declarando el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional para conmemorar La lucha histórica de las mujeres. ¿Y sabéis por qué se identifica el color lila o morado como el color de la lucha de las mujeres? Aquí también hay varias hipótesis. La primera opción. Unos afirman que el día del terrible incendio que tuvo lugar en la fábrica de camisas de Nueva York, el tejido tela con la que trabajaban las obreras era de color morado. Y por hoyo, en su recuerdo, se optó por este color. La segunda opción es que otros aseguran que el color morado es el que utilizaban las sufragistas inglesas como color de unión en sus reivindicaciones y por eso se copió. Y la tercera y última. En los años 60 y 70 las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. ...ahora eres tú quien puede elegir la explicación... ...que más te convenza... ...el tema es que el morado... ...está asociado al 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer... ...y esto es un hecho... ...no voy a entrar a la polémica del lema... ...propuesto por la ministra de Igualdad Irene Montero... Solo y borracha quiero volver a casa... ...me quedo con el trasfondo del mensaje... ...las mujeres somos libres... Y nadie nos tiene que decir cómo o con quién volvemos a casa. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero los datos y los hechos hay que tenerlos muy en cuenta. Es cierto que en los últimos 50 años hemos mejorado mucho, pero todavía las mujeres de hoy en día aún necesitan hallar el difícil equilibrio entre el ámbito laboral y doméstico. Y eso sin contar las innumerables mentalidades machistas... ...e incluso insultantes que son un hecho a día de hoy. Los datos son muy reveladores y hay que contarlos. Existen 2.700 millones de mujeres en el mundo... ...que no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019... ...y una de cada tres mujeres en la actualidad... ...sigue sufriendo violencia de género. La ONU también ha hecho público su informe. En 2020 ningún país puede pretender... ...que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas... ...trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones... Y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Según el Foro Económico Mundial, aún faltan 170 años. ¿Habéis oído bien? 170 años para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial. ...por lo que es necesario seguir trabajando entre todos... ...para conseguir una igualdad de género plena... ...para un mejor y mayor crecimiento económico... ...y bienestar social. Este año 2020 puede representar una oportunidad única... ...para movilizar la acción mundial con miras a lograr... ...la igualdad de género... y la realización de los derechos humanos... ...de todas las mujeres y todas las niñas". ...agradecer a mis compañeros... ...Ana Rodríguez... ...Sara Iturbide... ...y Oscar Plaza... ...su colaboración... ...y para despedir... ...me gustaría evocar... ...el poema de... ...Evan Huygens... Oh. ...día internacional de la mujer... ...que en las calles sacan pecho... ...más parece que fue ayer... ...cuando carecían de derechos tenaces luchadoras cual madre mía siempre es vuestra hora y no solo este día feliz día de la mujer trabajadora this has got the world turned around never be enough never be enough